¿Cómo estás? Buen día vos y a tu a u d i e n c i Bueno,、eh, te convocamos para charlar unos minutos、eh, por el tema del caso、eh, Riguto.、Eh. Ustedes han salido en las últimas horas、eh, con un comunicado、eh, para dar su versión y opinar、eh, en esto que ha salido publicado, sobre todo en el diario La Arena. Eh, a ver, para que la audiencia entienda también bueno,、eh, de qué estamos a hablando.、Eh... A Doña Rosa le vamos a explicar bien para que entienda. Dale, a ver. Bueno, el tema, sin entrar digamos, en el caso concreto digamos, de, de, digamos, de lo que está sucediendo en una causa que no soy parte como fiscal, esta charla lo que va a hacer es explicar un poco a, la, a, la, digamos, a tu audiencia y a la comunidad en general cómo funciona digamos, el sistema de escucha telefónica o interceptación de comunicaciones telefónicas. Eh, un poco para que se desmitifique que no estás hablando o sea, con ninguna persona, digamos, con personas que hacemos las cosas ilegalmente, ¿verdad? O sea, obviamente、eh, nosotros siempre trabajamos acorde a la s circunstancia s y este, son medios probatorios, digamos, que el Código Procesal Penal nos expone y, y nos da para trabajar, entre otros medios de prueba, se encuentran las intervenciones telefónicas. El fiscal. Para que entienda tu audiencia, es el director de la investigación. ¿sí? De la uh -huh. investigación. El juez de control o de garantía s es el director del proceso. ¿Qué quiero decir con esto? El fiscal puede pedir todos los medios probatorios que quiere que tenga a su disposición y el juez de control o de garantía s es quien avala esos pedidos o los, o los desecha. ¿no? Obviamente, en un montón de situaciones. Nos dice que sí, y en un montón de situaciones nos dice: Mire, fiscal, usted no tiene razón en esto, no, hay, no se le hace lugar a la medida. ¿sí? i n c l u s i v e intervenciones telefónicas. Hemos solicitado como medio de prueba intervenciones telefónicas, y el juez de control nos dice que no, que no, digamos, porque considera que no están dados los recaudos, que no e s t á f u n d a m e n t a d o e s t á、eh, claro? Punto, te hago un punto. Sí.、Eh, y te pregunto:、eh, Para iniciar una escucha telefónica, ¿usted、sí. es como que le tienen que pedir permiso al juez y la autoriza? No, exactamente. O sea, es así. Constitucionalmente. Constitucionalmente,、eh, nosotros no podíamos ingresar a la esfera privada de una persona a escucharla si no tenemos una orden de un juez. De, de hecho, de hecho cuando, se,、eh, digamos, cuando se cambia el código acusatorio, que se pone código acusatorio,、uh -huh. eh, uno de los principales、eh, digamos, razonamientos que se hizo fue sacarle ese poder al juez de que pudiera escuchar y p u é s pudiera usar、eh, digamos, esa escucha para fundamentar un pedido de procesamiento. Entonces. Con esto, ¿qué quiero decir? Que ahora hay una tercera persona dentro del proceso penal, se encuentra el fiscal, el defensor, y el juez quien controla cada uno de los actos procesales que el fiscal digamos, decide. Eh, avanzar en una investigación sería similar, o sea, sim similar a cuando se pide un allanamiento. Lo mismo, es un medio probatorio: un allanamiento,、sí. un, eh, digamos, una rueda de reconocimiento,、mm. una, una prueba jurisdiccional anticipada de un, digamos, de, de un testigo que no va a poder declarar en el juicio porque no es de la ciudad, o porque tiene que viajar, o porque tiene edad avanzada.、Mm. Un montón digamos, de cuestiones probatorias que,、eh, que nosotros tenemos a, a disposición para hacer las investigaciones. Pero lo que quiero resaltar es que nosotros no es que vamos escuchando a la gente porque queremos escucharla porque se nos antoja. O sea, siempre tenemos una persona que nos está controlando y a quien le requerimos y a quien le pedimos.、Mm. Bien, hasta ahí explico lo que es la intervención telefónica. Ahora, como todo digamos, digamos artículo de código tiene una reglamentación, ¿qué sucede en este caso particular y en todos los casos a partir de una. Acordada que emana de la Corte Suprema, las escuchas telefónicas antes las hacía, digamos, un órgano que era el AFI, que era la, la EXIDE, digamos,、sí. en virtud de un montón de cuestiones que sucedieron en Buenos Aires, que a nosotros siempre nos trae aparejado coletazos,、eh, se modifica, digamos, el órgano de quien hace las escuchas y se pasa bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.、Mm. La acordada 17-2019 crea una, un organismo que es la Dajudeco. En donde、eh, se, digamos, transparentan ciertos principios, digamos, de, de, de, de, de, para escuchar, y、eh, todo lo que hacía la AFI o la EXIDE pasa bajo la órbita de la Corte. Es decir, que el mismo Poder Judicial es, doblemente controla, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un previo que lo hace el Juez de Control de Garantías, nuestro de la provincia, y después. Va al, al órgano máximo, que se entienda esto, al órgano máximo quien vela por los intereses y por los derechos y por las garantías constitucionales de cada uno de los ciudadanos, que es la Corte Suprema de Justicia, donde、eh, también se hace una admisión formal con la firma de un juez que está registrado en la edad judicial. Es decir, que no podríamos nosotros ingresar con un pedido de escucha directamente a la edad judicial. Tiene que haber un juez que intervenga, un magistrado, si se entiende, ¿no?、Mm. Bueno. ¿Qué sucede con esto que te estoy mencionando? Este proceso. En el 2019 se crea esta a j u d e c o y a partir de que se crea la d a j u d e c o empiezan a existir digamos, diferentes capacitaciones en las provincias, en donde siempre dejan en claro en esas capacitaciones que, la, que digamos, es el juez quien ordena la medida, ¿sí? y una vez que el juez ordena la medida, una vez que el juez tiene en su poder digamos, la medida y la orden, El juez puede disponer que el fiscal escuche o que, o que reciba la escucha. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasó ahora recientemente? ¿Qué es lo que se está planteando, digamos, en, en este caso concreto?、Eh, digamos que, que un medio provincial está haciendo mención y que, y que está apostando, digamos, a, a mencionarnos y a, y, a, digamos, y, a, y a ponernos a nosotros como un enemigo público número uno, cuando en realidad la fiscalía,、eh, digamos, no está como enemigo público, sino al contrario. o q u Lo que pasa ahora es que、eh, cambia el formato, digamos, cambió el formato en cómo、eh, el juez recibe la escucha. Antes lo recibía en un cassette, primeramente, después lo recibía en un CD y ahora se recibe digitalmente a través de unos códigos encriptados. ¿Sí? Entonces, el juez de control, ¿qué hace en la práctica? Para que quede claro, ordena la interceptación telefónica, ordena la escucha en un primer punto y en un segundo punto autoriza, ¿sí? A través de este, este código encriptado, a que la persona que solicitó la intervención telefónica pueda acceder. ¿sí? O sea, hay un doble control, digamos, de, de, de, la, digamos, de la interceptación telefónica.、Eh, o sea, que nosotros sería imposible materialmente,、eh, a ver, para que se entienda, enchufar a alguien para escucharlo. ¿sí? O sea, si no hay una orden de mujer, nosotros no podemos ingresar al sistema. Y、mm. es un código encriptado que la misma de la JUDECU manda. Este, para, que nosotros podamos, para que nosotros después podamos, a través de la orden de juez, escuchar. Básicamente、claro. es así como funciona. Ni, ni un punto ni una coma. Digamos, no hay ninguna, digamos, ninguna connotación delictual en esto que se está utilizando. ¿sí? Bien.、Eh, en este caso concreto、eh, de lo, del caso Riguto,、eh, sí. ¿se hizo todo de acorde a lo que estás contando vos? ¿no? Por supuesto. Es más,、eh, el 22 de febrero. Eh, digamos, una resolución jurisdiccional. Obviamente, no voy a hacer mención a lo, que, a lo que se resolvió porque es de público conocimiento y ya ha sido publicado digamos,、eh, en un diario de circulación de, de, de acá de La Pampa. En donde el doctor Chapalcá h i z o un, una resolución donde avaló todas las intervenciones y dijo que todo era legal,、mm. o sea, rechazó todos los planteos. Eso es lo que puedo decir respecto a esa resolución. No puedo avanzar más porque no me corresponde. Obviamente, en el rol que tengo en esta entrevista es como, como presidente de la Asociación de Fiscales. Eh, digamos, poner en conocimiento, obviamente, d e s m i t i f i c a r todo lo que se está dando vuelta de que.、Eh... De que nosotros, digamos, tenemos posibilidad de, de hacer lo que hacemos ilegalmente o, o, o, o escuchar a gente ilegalmente. No, no, eso no sucede nunca acá. Claro.、No、y, y, y, Chacho, ¿y por qué crees que apuntan a los fiscales y no al juez? Porque, en todo caso,、eh, si habría alguna irregularidad, también involucrarían los jueces, estarían involucrados. Bueno, es una cuestión, digamos, una cuestión editorial, yo creo, digamos.、Ah. Es una cuestión, seguramente una cuestión, digamos, algún tema. Que puede haber con algún fiscal o con、mm. otro fiscal. Eh, eh, digamos, eh, a ver,、eh, dentro del proceso, nosotros siempre decimos todo. Dentro del proceso, vos te podés decir todo lo que quieras,、eh, podés, digamos, manifestar、eh, cuestiones personales. Dentro del proceso, en una audiencia, que son públicas las audiencias,、mm. y se pueden publicar y pueden salir dentro de la publicación, que se dijo tal cosa o se dijo tal otra. Ahora, Alguna vez hay que ponerle una limitación al agravio personal, a eso es lo que, va a lo que apuntamos. Más allá de, digamos, de, de explicar lo que es una, una, una intervención telefónica, acá se ha hablado de que, de que los fiscales somos delincuentes, de que, de que cometimos delitos.、Eh, se ha hablado de un montón de cuestiones de que no, no es así, digamos.、Eh, yo tengo que afirmar que acá en la provincia de La Pampa se trabaja responsablemente, al menos en el Ministerio Público Fiscal.、Eh, Es todo un equipo y una unidad de acción, digamos, se, trabaja,、eh, se trabaja bien, digamos, no, no, no, no hay ilegalidades manifiestas. Podemos tener alguna resolución, obviamente, que no le guste、eh, a la ciudadanía, podemos tener alguna resolución que, que no le guste al particular damnificado en el caso,、eh, pero de, o sea, el código nuestro está preparado para que vos puedas digamos, ir y tener、uh -huh. tus recursos y poder tener tus, digamos, los lugares donde vos tenés que. que, que Manifestar, ¿no? O sea, donde saltamos un poco de eso y donde nos plantamos en una bandera, en、eh, arbolar una bandera, quizás、eh, trasvasamos límites que、eh, pasan a lo personal, ¿verdad? No sé si e n t e n d i ó el concepto. Sí.、Eh, Chacho, la última que te hago, porque el título de un artículo del Diario La Arena decía que los fiscales habían mentido,、ah, se preguntaba en realidad si los fiscales habían mentido para encarcelar al médico Ributo. No, pero、interno. no, pero, o sea, lo que pasa es que hay, yo lo que creo que hay algún error, digamos, de, de, de, de, digamos, de interpretación de la norma,、eh, y digamos, y esto tiene que ver con, con la mecánica diaria de, lo que, de cómo se trabaja, digamos, dentro del Ministerio Público.、Mm. O sea, lo que, estamos, lo que están planteando acá es si se utilizó una intervención telefónica para encarcelar a esta persona que vos mencionás.、Sí. Eh, digamos, eso es, un eso es una interpretación.、Eh, Que van a tener. Si se pasa, digamos, lo que están planteando es si se pasó una información, creo, de una intervención para encarcelarlo en otro, en otro legajo. s Y、eh, resolución... sí, eso lo planteó el abogado defensor. Claro, la resolución、sí. es clara: que acá tenemos la resolución del doctor Chapalcá del 22 de febrero. Es claro que habla de la unidad de acción, de que el Ministerio Público, la oficina única, esto es una oficina única. Más allá de que nosotros tengamos dividido por temática trabajo, t es una oficina única. Entonces, hay una unidad de acción. c ó m o si yo tengo conocimiento de algún hecho, yo soy el titular de la acción, no se lo pongo en conocimiento a otro fiscal, ¿no? O sea, obviamente, más vale que hay que respetar cierta, ciertos parámetros, pero esto está íntimamente vinculado, o sea, un, un, un hecho con otro, ¿no? O sea,、sí. eh, el, el, el imputado es uno solo, o sea, hay un montón de cuestiones que marcan, digamos,、eh, marcan este caso concreto para, para afirmar en este caso que no se violó ninguna normativa. Obviamente, yo no puedo utilizar. A ver, una escucha telefónica que estoy realizando para、eh, imputar un, un, un ilícito que no estoy investigando, ¿no? Obviamente.、Sí. Eh, pero, digamos, esto está íntimamente vinculado. O sea,、eh, las publicaciones que van haciendo diariamente son cosas que una cosa lleva a la otra. Entonces, hay una unidad de acción entre los fiscales. Más cuando andan los fiscales generales también investigando conducta de,、eh, de, de, de, de otras personas que están involucradas.、Sí. Eh, no sé si fui claro, pero. Digamos, La resolución del juez de control、eh, en, en primera instancia dijo que todo lo que hicimos o se hizo desde acá es válido. O sea, obviamente, sea, o hay impugnaciones, hay Superior Tribunal de Justicia. bueno, Se irá viendo a medida que vayan llegando las diferentes etapas procesales que van resolviendo.、Eh, pero bueno, no sé d i g a m o si s f u i claro, si necesitas alguna aclaración no, más. No, este, lo cierto es que, digamos, como presidente de la asociación, nosotros siempre decimos esto. o sea...、Eh, Digamos, las connotaciones personales, cuando uno agrede a la persona o pasa a la esfera de la persona y ya te empiezan a acusar de, de un montón de cuestiones, hay que salir a respaldar. Nosotros somos una asociación digamos, muy horizontal、eh, y, y eso es lo que, lo que hace que nosotros salgamos en este momento a sacar esta, esta, esta digamos, solicitada y, y d e s m i t i f i c a r algunas cuestiones que estaban dando vuelta que quedan en la nebulosa de que digamos, no es así.、Eh, Eh, vos arrancaste claramente diciendo que hay un juez de control, y en definitiva, si nosotros estamos cometiendo error, e s que nos va a marcar digamos, el norte de esa s i n v e s t i g a c i o n es el juez, que es el director de, del proceso. s í O sea, nosotros lo r e q u e r i m o s la defensa requiere y el juez resuelve, básicamente. Bien. Y en, en, todo caso, caso, en todo caso quedarán instancias de apelación. porque puede... esto se puede, Van a ir, obviamente, e a instancias del Tribunal de Impugnación、claro. Penal,、mm. casación irán、mm. en el Superior Tribunal de Justicia y posiblemente puede llegar a la Corte Suprema de Justicia.、Claro. Obviamente, tiene todo el derecho el imputado de llegar con los recursos hasta donde, hasta donde le dé la posibilidad. Pero claramente, digamos, nosotros lo que tenemos que hacer como asociación, y en este rol que me toca de presidente, es digamos, pon, digamos, salir a respaldar a los colegas. Y obviamente poner、eh, de alguna manera, eh, eh, digamos, explicarle a la sociedad o a la comunidad en general cómo, cómo funciona. Porque si no queda como que nosotros andamos por la vida enchufando gente o andamos por la vida, digamos, pidiendo interceptaciones telefónicas cuando no es así. La interceptación telefónica es un, un medio de prueba más que existe dentro del código. Como vos mencionaste, el allanamiento, la prueba jurisdiccional, digamos, de testigo, como te mencioné, y un montón más de, de medios probatorios. Que se han ido incorporando, por ejemplo, te digo más, la evidencia digital, hoy está en boga digamos, toda la parte digamos, de los grooming y de todo lo que es la estafa digamos, a través de los medios, de los medios de como los medios de las redes sociales,、mm. y obviamente también se incorporó un artículo, o sea, se va a llornando a lo que va sucediendo en la realidad criminal de la provincia, se va a llornando y se van digamos, incorporando cosas. Y nosotros también tenemos que ir capacitándonos y tenemos que ir este, tratando de lograr herramientas. o Que somos los titulares de la acción pública, esa es la verdad. digamos.、Bien. No hay otra, otra versión digamos, que, que exista en esto. Bien,、eh, gracias por estos minutos. No, por、Gustavo. favor, gracias a vos por llamar. Un